Gatusa, Gatusa, Gatusa, Gatusa, Gatusa, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, pelo Pelotudo, Pelotudo, todo todo Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, Pelotudo, todo Pelotudo, Pelotudo, todo Pelotudo, Pelotudo, lo dole lo de lo de lo de lo de